Estaba justamente la columna de Mica Sánchez. Buenas tardes, Mica. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Acá estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro de que estás y de que volvimos, Mica. Finalmente regresamos. Eh, todo, todo, siempre que llovió, paró y sí, por fin. Eh, también tuve mi percance así que quedó colgada una columna hace un tiempo y bueno, voy bueno, a retomar. Bueno, bueno, pero estamos retomando entonces este, con toda la iniciativa como corresponde y la batería bien cargada, Mica, y me imagino que este, hay alguna temática más seria que otra, pero nunca menos seria eh, que la cuestión de la soberanía alimentaria, que es un tema que venimos eh, merodeando, del que solemos oír hablar, del que nos queremos enterar más o sobre el que nos queremos formar más ¿eso es parte sí. del, de los contenidos de hoy, Mica? Eh, sí eh, tra traído por el gobierno con esta intención de que había tenido expropiación de Vicentín, se convocó eh, se invocó, digo a la soberanía alimentaria, pero bueno como vi que en los medios estaban eh, transformando el significado digo, bueno, estaría bueno como charlar un poco de eso, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Le cambiaron el significado, bueno, de dónde viene y por qué la invocaron, ¿no? también cambió la iniciativa del gobierno con esto de eh, interpretar o meterle presión a las iniciativas eh, gubernamentales de parte de los medios hegemónicos, ah, fueron dándose vuelta las lecturas y fue también mudando, si se quiere, eh, la iniciativa original que era la de la expropiación lisa y llana, y bueno, hoy estamos en una especie de limbo, eh, que, Estamos en un limbo, sí. al, que, al que vos vas a aportar, no sabemos si claridad o más limbo, pero queremos, queremos saber qué es lo que nos traes. Bueno, voy a empezar para recordar a la, a la audiencia. El pasado 8 de junio el presidente anunció en cadena nacional eh, la intención de expropiación de Vicentín, eh, primero firmando un, un DNU, luego eh, asignando al interventor del Estado a la empresa y hablando de un proyecto eh, de expropiación que se, iba, se podría presentar en el Congreso. Eh, eh, pono, puso enfoque en que esto le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario. Estas fueron las palabras... ...del presidente y partiendo de este objetivo... Eh, ...poner un pie estatal dentro del mercado de producción eh, agroalimentaria... ...dando bueno, cara a estas eventuales crisis que estamos sufriendo... ...y también para enfrentar la pospandemia... ...que bueno, andás a ver si va a suceder en algún momento... ...pero creo que ya llegó la pospandemia... <ríe> ...se invocó a la soberanía alimentaria. Eh, por ahí repasar un poquito... ¿Quién es Vicentín? Yo creo que todo el mundo ya sabe, o no, tal vez no. Eh, bueno, don Vicentín comenzó allá por el 29 con un negocio de ramos generales, luego pasó al algodonero y hoy siguen con la copia de cereales y producción de aceite. Eh, también, bueno, tienen negociados con el mercado de la carne y, y de Nicolás. ¿Por qué el gobierno la quiere expropiar? Bueno, eh, los directivos endeudaron la empresa, desaparecieron la plata eh, a través de redes offshore o filiales en el exterior y bueno, y declararon la asociación de pagos. Hoy eh, la empresa debe mil millones, más de la mitad, a entidades financieras entre los que está el Banco Nación que le prestó eh, créditos con absoluta irregularidad. Eh, ya... Antes, a mitad del año del año pasado, ya le habían prorrogado el crédito que debía pagar y seguía debiendo, no le tenían que prestar más plata, pero bueno, siguieron, ¿no? También violó las normas del Banco Central, en las que eh, se supone que ningún deudor debe eh, representar más del 15% del patrimonio de la entidad, y bueno, Vicentín solito representaba el 20%. Le fueron como posponiendo el pago, digamos. Eh, a partir de los pasos eh, dejan de pagar, del año pasado entre agosto y diciembre y en ese periodo eh, en su cuenta del Banco Nación ingresan una barbaridad dos, de 350 millones de dólares eh, que es más de la mitad que le prestaron y jamás pagaron y la, el banco jamás le ejecutó la deuda y entre los otros deudores están... Eh, 1.895 eh, productores, que la mayoría son de Santa Fe, por lo que ahora está en juego la economía del norte de Santa Fe. Eh, están productores de Córdoba, de Buenos Aires, 98 cooperativas que quedaron colgadas, también de las mismas provincias. Eh, ¿Cómo llegaron a este punto? Bueno, codo a codo con el cambio, ¿no? Eh, empezando ya en el 2014, como para hacer un, un repaso... Comenzaron un proceso técnico que se llama offshoreización, que es decir, abren, eh, colocan empresas fuera del país para obtener divisas y, bueno, impedir eh, el pago de impuestos acá dentro de este, del país. Crearon empresas eh, en Uruguay, de hecho el holding, como se le llama, que es sociedad de cartera o quienes eh, retienen, digo, tienen las acciones de la empresa, no está en Argentina, sino en Uruguay. Pues, Por lo que es más complicado enjuiciarlo, ¿no? Como que ya si mete a otros países, ya se vuelve mucho más grande, ¿no? Eh, también, bueno, tiene, eh, escribieron en las, eh, Vicentín Paraguay, Vicentín Brasil, de hecho en, en el país guaraní. Es la segunda empresa eh, exportadora más grande de soja y no tienen ni planta productiva. O sea, es todo muy delictivo. Eh. Con todo esto que vengo diciendo codo a codo con el cambio, eh, uno de los más aportantes en la campaña de Macri, aportó en total 27 millones entre las campañas presidenciales y legislativas, o sea que ya vemos cómo no le van a, a dar todas estas posibilidades, ¿no? Eh, el, encabezando el Banco eh, Nacional estaba González Fraga en ese momento, el Banco de Nación, perdón. Eh, que le permitió, bueno, endeudar, endeudar, hasta que nada, este, cortaron los lazos, como dijeron ellos, eh, estrés financiero. También entre los acreedores aparece Glencore, eh, a través de la empresa Renova, que son eh, la misma empresa, manejan la misma empresa, eh, pero también aparece como otra de las que le exige dinero, y es como, bueno, entre los propios acreedores están los propios accionistas, digamos. Muy bien. Eh, Es, ya de entrada es un quilombo, perdón por la palabra, pero es eso. Sí. en eh, la sociedad alimentaria? Sí, eh, la volví a ver ayer a la, a la, a la um, charla, a la cadena, y me, me, me emociona igual que lo nombren porque me parece súper importante. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, Vicentín está ratificando que el problema son los millonarios, no los pobres. O sea, eh, está saliendo carísimo... Mantener a esta gente. Eh, Parece que Vicentín era flor de vago, digamos, o de planero, como se decía en, otra, en otro momento. <risas> ¿Viste? ¿Qué? Y se quejan. Eh, la propuesta del gobierno de expropiar, bueno, gigante, en eh, nombre de estas palabras que son sagradas y que vinieron ganando terreno gracias a la lucha campesina, eh, para empezar, no es ningún. no es una cuestión académica ni intelectual, el término, nace la propuesta de la vía campesina en el 96, eh, convocada por la FAO para hablar de seguridad alimentaria. Eh, la vía campesina propone esto de que no solo se desea eh, seguridad alimentaria, que sería alimentar al pueblo, sino que eh, se requiere y se desea y se debe conseguir una soberanía alimentaria que implica la decisión de los países y de los pueblos en qué tipo de agricultura queremos tener y qué tipo de alimentos obtener de allí, ¿no? Cómo alimentar al pueblo. Eh, lo maravilloso de nombrarla, ¿no? Porque a, a través de estos 24 años, el contenido político que, que cuestiona, es un contenido político que cuestiona el capitalismo, el agronegocio, que cuestiona el modelo de producción agroindustrial en general. Claro. Eh, es una bueno, propuesta política que implica un proceso de transformación. No quiere decir que necesariamente, eh, bueno, en este momento que se hablaba de expropiar y ahora estamos en el limbo, eh, no, como que abre este debate, ¿no? Eh, quiénes producen, quiénes controlan, ¿no? La, las, eh, la soberanía habla de, bueno, de la semilla, de la distribución de la tierra, la restitución de las comunidades originarias, la regulación y titularización de la tierra y el acceso a quienes producen, porque hoy quienes alimentan al país siguen siendo productores rurales, originarios, y alquilan la tierra, que en muchos casos, eh, porque los han corrido. Eh, también, bueno, trae esta discusión de, de quién regula el precio, lo que se vende, lo que no. Eh, y no, de la calidad trae, bueno, también, de la calidad claro, de los alimentos también, producido? Mica. Claro, claro, qué producen, para eso, ¿Qué, quién, qué producen. Porque si vamos al caso, eh, seguimos... Eh, en el latifundio y no lo necesitamos porque en, en las grandes extensiones se producen granos para exportación. Hoy bueno seguimos con este modelo de, de exportar y nunca de alimentar a quienes vivimos en el propio territorio. Eh, y bueno, y también esta soberanía nos trae la, la, la discusión de incorporar en la toma de decisiones a las mujeres rurales que son que a nivel mundial son las que más producen y son las que reproducen semillas también. Eh, bueno, como para comparar estos dos puntos, eh, apareció con fuerza el rol este que se puso el Estado, de te cuida el Estado y no el mercado, lo cual está muy bien, <risa> aplaudo, pero no como aplaudidor, sino como que discutamos lo que es importante con esta decisión, se une a la lucha del Foro Agrario Nacional, que, bueno, el año pasado presentaron el programa Agrario Soberano y Popular y creo que fue la primera movida que se presentó eh, a nivel nacional que habla de la intervención estatal para impedir eh, la monopolización de las cadenas alimentarias que son las que deciden eh, a quiénes correr de la tierra qué producir y como dijiste vos, qué, qué cosas se produce, qué come la gente es muy importante y lo quiero recalcar porque como la gente que salió con el banderazo y todo esto, ¿no? y los medios hegemónicos hablando de marxismo, muy fuerte. Soberanía alimentaria agroecología como puntapié de, de un Estado comunista, muy fuerte, la verdad que yo no puedo creer el, al punto que llegamos, siempre los extremos, ¿no? Pero bueno, ahí la soberanía alimentaria con, con esta esperanza que se llama agroecología, no presentando esto como la disputa del modelo hegemónico y esta idea de que la producción de alimentos es un negocio y bueno, atravesada por la lógica de cualquier mercancía, O sea, discutamos qué significa alimento y mercancía. Eh, me parece a mí eh, que lo estamos midiendo con la vara capitalista que es precisamente lo contrario a la soberanía alimentaria. Pero además, Mica, si me permitís la interrupción, estamos midiéndolo con una vara capitalista este, muy nueva, muy brillante ¿no? y relativamente nueva, digo, porque esta es la parte financiarizada del capitalismo, es la última etapa conocida del capitalismo y no es aquel capitalismo que por ahí tenía un rostro un poco más humano y que talló hasta mediados de los 70 en los Estados Unidos y que se conocía como el estado de bienestar. Eh, lo que venís mencionando a la pasada va dejando un tendal de boca calle, si se quiere, por las que podríamos llegar a pasar en algún otro momento, eh, que incluyen la calidad de los alimentos, cómo se distribuye la riqueza que se produce en los campos en la Argentina y también quiénes son los deudores de la empresa Vicentín y los que no tuvieron ningún acceso a, las, a, las, a estos argumentos crediticios, fabulosos que el Banco Nación de la mano de González Fraga le tiró por la borda a Vicentín. Es complejísimo, pero lo, es estás resu pero lo venís resumiendo bastante bien, Mica. Ey, es una foto, digamos, Vicentín, una foto de quiénes son los actores que controlan el modelo social del país. O sea, son eh, estos actores, qué valores tienen, qué códigos eh, los guían ¿no? que a su conducta es importante hablar porque son estafadores y no solo estafaron eh, no solo digo son un grupo de, de empresarios estafadores no como eh, se llevaron puesto al estado y se llevaron puesto a productores de productores que son los que hoy están eh, endeudados porque vendieron una carga que jamás les fue pagada y hoy a quién a quién pueden acusar a quiénes son los que salen con el bandera si no son esas personas claramente no lo son eh, con Vicentín otra vez civil se visibilizó la enorme concentración que tiene el modelo eh, en una de estas patas que es la comercialización de granos, eh, sabiendo que 10 empresas controlan el 90% de las exportaciones. Eh, y nos lleva a preguntar qué rol puede ocupar el Estado ¿no? en este en el modelo de exportación. Eh, poner en discusión eh, el modelo agropecuario en el país es lo principal y lo que plantea la soberanía alimentaria, por eso... Está, tiene mucha implicancia para quienes decían que no, que no tiene nada que ver, por supuesto que tiene que ver, todo tiene que ver, eh, pero bueno, tiene que ir acompañado de políticas que se lleven a cabo, eh, poner en discusión la concentración eh, que poco tiene que ver con la alimentación que necesitamos, ¿no? Lejísimo. Eh, atacar esta alta transnacionalización del modelo es como unir las otras dos, Parte que sería la producción y la de los consumidores que se ve cortada por los intereses económicos, porque ya ni siquiera son políticos, porque siempre es lo que digo: si no importa, eh, o oh, bueno, sí importa, pero quiero decir, no solo es la decisión política, sino que es la económica que es la que realmente maneja, ¿no? Todo. Eh, ya lo, como lo vine hablando en las columnas anteriores, eh, no importa quién gobierne, están gobernando las empresas, están gobernando las multinacionales, las que tienen el poder. Eh, es que, yo, nos ponemos a discutir de quién en man, de mano de quién está la renta y la tierra no quienes producen tienen acceso claramente no eh, eh, avanzar con sé yo, con mercados de, de cercanía como se dice el mercado local pero bueno el debate este de la soberanía alimentaria llegó para bien o para mal en algunos puntos pero necesario eh, donde lo bueno los grandes medios quisieron eh, denostar el concepto, vaciarlo, y la verdad que quienes hemos estado, yo particularmente no tengo un campo para producir, pero por ahí a menor escala con una huerta, o he formado parte de proyectos productivos, y de a modo praxis se lleva, es lo que lleva adelante eh, el, modelo, el modelo de soberanía alimentaria, en realidad. Eh, ¿Es importante eh, esto que estamos discutiendo? Claro que sí, o sea, que tengamos parte... Como pone las cooperativas que tengan parte en la decisión eh, del modelo, de construir un modelo político diferente, digamos. O sea, la, creo que es las primeras veces que se discute, eh, después de la Junta Nacional de Granos que desapareció, creo que es la primera vez que, el, que un gobierno quiere otra vez ser parte de, de un mercado que se ve sumamente extranjerizado, como todo lo que es en Argentina, todo lo que tiene que ver con la producción. Es un país que siempre es. Eh, se lo vio como productor, pero en realidad produce para el exterior y poco para acá, Dejamos tal cual el, el veneno, básicamente, ¿no? Pero eh... Dejar el, el pasivo, como se le llama, el pasivo ambiental, y se producen miles de millones de dólares que definitivamente tampoco sirven para paliar las necesidades más básicas, por ejemplo, del 60% de los niños en la Argentina. Mica, la verdad es que entendemos que es una, una harta complejidad la temática que enfrentamos, sobre todo si vamos a mezclar, vamos a ponerlas en un mismo plato a la soberanía alimentaria y a Vicentín. Te invito a que lo sigamos desarrollando la semana que viene o sí, que te vengas, o que ataques por otro costado también. ¿eh? Estamos predispuestos, Mica, a atender esta, esta mirada que nos permite ampliar un poco más, y me tomé la libertad mientras conversabas, mientras nos contabas y nos alimentabas, este, de compartir en la, en la fanpage de Radio Kermés te etiqueté correspondientemente, compartí un mapa de los acreedores, las acreencias de la empresa Vicentín, que permite es un trabajo genial que hizo un periodista que se llama Juan Chiumiento y te permite ver localidad por localidad quiénes son los y las acreedoras de Vicentín. Hablamos de pequeños, medianos y grandes productores y también de muchas cooperativas a lo largo y ancho de la Pampa humana. Este, con solo bueno. poner el puntero en cada puntito verde del mapa, vas a ver una firma este, y más o menos cuánto es el monto que Vicentín le quedó a deber cuando se declaró en estrés financiero. Estrés financiero. Mica, Mica te esperamos la semana que viene, ¿te parece? Bueno, dale, me parece genial. Y me hicieron eso, me falta, eh, falta mucho más para seguir discutiendo y que lo que tenemos que comunicar ahora es eso, Que la, sepa, la gente sepa que por qué sale lo que sale la botella de aceite. Porque mientras más extranjerizado está ese sector, más eh, van a pedalear ¿no? con, con los precios. Entonces la gente tiene que saber por qué es importante intervenir. Por, por qué eso es y por esto. ¿por qué y esto es importante, Claro, porque es importante evitar la extranjerización que ya en parte se había encargado de venir haciendo Vicentín con, con la entrada de Glencore en sus capitales. Gracias, no, Mica. No, no, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Que tenga Ojalá. buena tarde. Un abrazo para, para Mica para Sánchez, que nos hablaba de, de una deuda, de unos 62.368 eh, millones de pesos, alrededor más o menos. Son 100.000 millones en total, de los cuales casi 20.000 solamente se le deben al Banco Nación. Tu plata, mi plata, nuestra plata.